y Entonces, pues hicieron una operación, que hay, la hemos mencionado algunas veces en, eh, en La Rosa, porque es una operación mítica, y es que fueron allí a Argentina, eh, confirmaron que era él, porque le había identificado un, un, un ciego, confirmaron que era él, bueno, total, que eh, le secuestraron, le dieron un golpe, le metieron en un coche, le llevaron a un chalet, le interrogaron, confirmaron que era él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 Por menos, ¿no? eh, porque fase, eso de irse no, está, a tomar no, está, un café y encontrarse con alguien eso es fase 2 o fase 3 ya fase fase 3. eso es saltárselo exacto, es, ese es el se desfase se el bosato fases. Sí, sí, sí. y qué pasa que la rubia le hizo la ojitos la rubia le hizo ojitos la rubia el eh, que no podía que no qué, tal y la rubia a la tercera le dijo que estaba loca por él y que tenía un, una cuñada en Roma